Thank <laughs> you. Dame mil razones Movida perspectiva para estas canciones Un scratch en este hip hop Suena fuerte calla el enemigo Crea motivos, dame mil razones para estas canciones un scratch en este hip hop suena fuerte, calla el enemigo mi cabeza da vueltas, no me puedo ordenar son muchas las cosas que pienso y las quiero expresar vi bates en un tiempo de hip realizando mezclas compactas para que sean todo un hit un scratch, un bboy, un grafisto en este hip suena bien, dale bien tú puedes también, no seas un hill dale negro con tu scratch por delante y para atrás rebobina un vinilo y ponle bueno al scratch positivo la movida do decafonía en casa suenan alrededor platillos, bombos y cajas son frases rimadas a lo largo de esta base, el movimiento se perfila para alcanzar los compases explico esto respaldado por la gente que algún día marcó hitos en la historia haciendo rima y poesía, entre vinilos nadie sabía, solo se podía escuchar algo que fuerte venía, al mando de un DJ que con sus dedos estremece a una gran masa de gente que muy bien se lo merece, y siempre apoya el ritmo que día a día crece y crece, junto al DJ negro hemos triunfado un par de veces, te invito A escuchar desde esta nueva perspectiva Dos hechis con un DJ para darle a esto vida Crea motivos, dame mil razones Movida perspectiva para estas canciones Un scratch en este hip hop Suena fuerte y calla el enemigo Crea motivos, dame mil razones Movida perspectiva para estas canciones en este hip hop suena fuerte, calla al enemigo Rap, hip hop, mezclado con un poco de soul No te olvides que todo partió con mi compra de rock Rock and roll, gospel New York Raza negra, que me late, mantenga su posición Yañez 04 con Morales, ahora creando Con el negro de aquí atrás, DJ y músicos innovando Mantén tu ubicación y no mires para el lado Crea tu propio ritmo, sé que puedes, vamos hazlo Crea un patrón, súmale bombos, cajas y platillos Dale volumen a sample, una de estas yo también te sigo Entonces que entonces nada, son cuatro los no, pilares de las que no importa la fama sí, sí. Ya creamos una nueva forma, para dar al chico perspectiva en las tornas Y en las manos de este grupo de cinco hombres, hay que seguir el combate para que esto se logre Por eso ojo con lo que traemos, nunca se olvida lo que aprendemos Esto se acaba pero no olvidemos la estrofa de los platos en las manos del DJ negro